inside your body so much Fuck them for them Fuck them for Fuck them for them Fuck Fuck them for them, no. them, no. them estoy tan solo latinoamerica Con el hambre, la injusticia, la miseria For power government inside your country so much Fuck them for them Fuck no. Fuck them for Fuck that for me Fuck that for me Pues muy buenas tardes, eh, esto es el Casete de Varios. Esto se escucha en casetedevarios.wordpress.com y en radioela.org. Eh, bueno, hoy el Casete de Varios, pues no es un Casete de Varios, ¿por qué? Porque nos apetecía y es un casete que vamos a escuchar a los Lisabos todo el rato porque nos gustan, porque el 23 de marzo van a tocar en Madrid Y hay varios casetes que amenazamos con hacer desde que tenemos la idea del casete en la cabeza. Uno es el, el casete en el que Mario se traerá los dos vinilos de vetusta Morla y, y aquí habrá gente que se eche las manos a la cabeza. Eh, eh, otro día escucharemos el Susene Andelos, Schainak, porque es un disco que resume la carrera de, de un grupo que nos encanta, para que es imprescindible para entender el rock radical vasco, un estilo que ponemos aquí un montón. Y, bueno, vamos a escuchar a los lisabo porque eh, nos parece un grupo bastante original que, que juega un poco con el feísmo, ¿no? Que, que en este caso, en el campo artístico, desafía los cánones de belleza, re, en los ritmos estructurados, eh, las disonancias, eh, las repeticiones, eh, hurga en el, en el campo, digamos, de lo desagradable. El casete va a ser... vamos aquí a leer un artículo de alguien que ha estudiado periodismo y entonces lo hace bastante mejor que nosotros. Y vamos a escuchar el disco de Animalia, Lotsua Tugent, eh, Putsua, y un par de canciones del Leslie Kuak. Eh, vamos a traducir las letras con esa voz de Mario que, que también se nos da. Y antes de empezar vamos a, a copia-pegar un artículo que hemos leído por ahí que la verdad resume muy bien lo que no, lo que nos dicen los Lisabos. Eh, bueno, vamos a decir hola a Mario que anda por aquí, que le, tiene un micro para él para que juegue lo que guste. Hola amigos. Y, y Mario me entra la duda, ¿esto que voy a hacer es muy ilegal? Eh, te cuento, la revista Rock Deluxe tiene artículos bien interesantes eh, lo que pasa es que no me deja acceder a sus publicaciones antiguas uh -huh. y bueno, tienen contenido paraisuelto este el cual voy a copiar pegar lo escribe Santi Carrillo eh, lo haré copyleft fácil por el hecho con, con, con eh, mención a la autoría porque ahora está buscando la cláusula y resulta que tiene un copyright con una C como una casa bueno, pero... Pero, ahora sí, ahora ya me escucho. Todo esto es mejor cuando uno se escucha por sí, los cascos, ¿verdad? Sí, ahora, ahora <risa> todo va guay. Pero bueno, pues, eh, joder, y... Que vengan eh, a buscarnos, ¿no? Y, ¿y, ¿Y la música de los Lisao no tiene copyright o no? Pues no, la música de los Lisao no tiene copyright. Es otra de las movidas que vamos a hablar hoy. Va, vale, bueno, pues entonces... En este la, caso, perdón. La, bueno. la, la, la acabo de cagar. Replanteo la pregunta. Y, y mucha de la música que suena aquí a veces no tiene la, el, el otro día los Tobler Zurdos, que es un primer grupo que se me viene a la mente. ¿No tiene copyright de su música? Pues también. Pues sí. bueno, bueno. Creo que la creo esto es polémico decirlo ante Antena, que las radios libres pagarán el canon un canon que tiene las JAE por reproducción de música con copyright, ¿no? que vengan, que les estamos esperando. Muy bien, aquí les está esperando Mario con algo Mario con un palo en la mano. ¿Tú te vas o qué? Sí, yo probablemente abra la trampilla, sueles estar corriendo, pero bueno, tú hablas aquí con el sucesor de Ramóncin que no sé quién es ahora. Pero bueno, ni yo Pero bueno, sí, aparte de eso, eh, leeremos cachorros de entrevistas. Hemos copiado pegado de distintas páginas, en el cual hablaremos de Videboots, que se eh, le llaman el colectivo musical para la creación de, de ideas. Eh, no sé Es como un colectivo asambleario en el cual eh, graban sus discos, eh, editan los discos, eh, todo el asunto de promoción, eh, las giras, etc., en el cual empezaron Inore Neroni, Anari y, y Los Li y ahora pues hay otra gente. Su música sale en Creative Commons, eh, y bueno, pues vamos a empezar escuchando eh, del disco anterior a este, eh, que se llama Esle Cua, significa los no lugares, una canción que se llama Así es Cucada, y a partir de ahí pues vamos a traducir letras y a escuchar a Los Li Sao Tirón, Eh, es un grupo para el que, que, hacedme el favor, no lo escuchéis con, lo, con los altavoces del ordenador porque, porque, porque muere un gatito cuando hacéis eso, ponedos los cascos, unos altavoces buenos, esto no es agradable, estamos de buen humor hoy y si, si por alguna razón estás pensando en tirarte por la ventana pues probablemente escuchar un disco entero de los lisabos no te ayude. Así que vamos para allá, vamos a descubrir a Lisabo con Mario tampoco los ha escuchado mucho y ya nos dirá a ver qué tal va todo. Venga. Lisabo, la catarsis. La fuerza arrasadora de Lisabo no parece tener límites, ni su intensidad. Son cosas serias, de las más serias que se pueden degustar, tanto en disco como sobre todo en directo. Lo demuestra cada vez que tocan su Animalia, los Satu en Putsua. Fue considerado mejor álbum del año en el 2011 para Rock Deluxe. Las severas letras de escritor Machel Mariscal nos ayudan a definir la identidad musical de Lisabo, quizás tanto como su propia condición de víctima de la hiperestesia. El sexto Lisabó sufre una distorsión sensorial que amplifica y exagera algunos estímulos para hacerlos prácticamente insoportables. La hiperestesia es un trastorno de la percepción cuya consecuencia es el aumento de la intensidad de las sensaciones, irregularidad que hace que esos estímulos se perciban de forma normalmente aguda. ¿No es eso lo que experimentamos cuando escuchamos a Lisabó? Perdón, Marcel, sé que exagero y que la comparación es odiosa, pero dentro de los límites de la cruel metáfora, ¿no valdría como termómetro ideal para medir la densidad extrema de la música del grupo? Recuerdo un concierto de Lisado en el Primavera Sound del 2007. Aniquilaron con sus ráfagas de sonido el espacio abierto del fórum. Como una oleada parecían querer arrasar todo, incluso hasta con ellos mismos. El viento y su furia esparcían despojos rotos de un sonido que martillaba el cielo y dejaba rastros precisos de algo no exactamente precioso. Parecía la consecuencia de una efectiva brutalidad contra la máquina gris de la vida. Aquello fue una jugada del destino. Un escenario menor se convirtió de repente en la mayor apuesta de un festival cargado de mil nombres pletóricos. El torbellino de sensaciones enfrentadas de sus post-hardcore siempre nos ha perturbado. Arisco, aun siendo de una visceralidad suprema, y nervioso y vehemente, sin dejar de ser reflexivo y paciente. Lisabo recogió en el testigo la energía arrebatada de Vap, de Neugorriac y de Dut, y lo llevaron todavía más lejos. De hecho, un directo suyo es una muestra de resistencia como poca se puede presenciar, absolutamente extenuante, con esa doble batería que da identidad a un sonido que noquea, pero que también busca y encuentra el equilibrio del silencio como detalle y contrapunto, Hay tensión, hay impacto, por momentos hasta incluso miedo, y angustia, por supuesto. El dominio absoluto del volumen, con potencia, tremendo, arrollador, musculoso, devastador. El arte a veces se presenta en afirmaciones desesperadas de frustración, a la desesperada. Lisabos son de lo que mejor que domina esa sensación. Lisabos son la consecuencia de la estricta depuración del ruido y de la furia aplicada a unas letras subjetivamente tristes. Pero después, como contraste liberador, siempre llega la paz reparadora que sana tras el caos, tras la devastación, la catarsis. Yo no espero la pureza del alma Por eso de, por eso he de derretirte contra el sol Yo no espero la sublimidad Por eso me veo obligado a arrastrar mi sonrisa Y oler, tragar Comerme la tierra Besar los gusanos escleróticos Sin esperar la esperanza Seres humanos intercambiando, ofreciendo Entrañas como sexos de terciopelos suaves Dulces, vivos Que se convierten en manos capaces y libres Para la oportunidad de la locura Pedir, exigir, renunciar Respirar Hacer respirar, eso sí lo espero Que el camino nos alimente para fortalecer la esencia interior Pues soy la avaricia, soy la ira, soy el miedo La desconfianza, la conciencia humana de siglos dañada Que revienta estómagos Los clavos de la espalda no son alas Los golpes de martillo se escuchan en todos los rincones del mundo Limpiar el rostro y las entrañas en medio del océano los reinventaré Arrodillado, de pie, tumbado Reinventaré el amor Llévame, llévame No somos, pues no somos. No somos, pues no somos muñecos de algodón ajados, mojados. Sujetos por las uñas a la madre tierra como el esqueleto de la palabra que se teme pronunciar. Atravesado en la puerta de los pulmones como el esqueleto de la palabra. Atravesado en la puerta de los pulmones. Algo más. Más. no te he sentido llegar cada cual tiene suelo en este nudo así construimos la ciudad del silencio aprendimos a ser antropófagos en este punto de encuentro sin perder la sonrisa, cosiendo la red de noche en los sótanos más ocultos la humedad muda siembra sale en nuestras bocas secas. no te he sentido llegar vete en silencio, pues ya he alejado mi cabeza de, ca de mi cabeza la carga permanente del futuro en este nudo cada cual tiene su hilo en este nudo cada cual tiene su hilo. La noche no logra engullir las pesadillas y la carne no nos alimentará. Dos niños, mirando a la nada, acariciando erizos, besando topos, inventando puentes en sus huesos. En el charco de los animales avergonzados. Los dientes del horizonte, los labios afilados del miedo. En el silencio. Preguntando en absoluto silencio. En este nudo cada cual tiene su hilo. En este nudo cada cual tiene su hilo. La noche ortopédica no avanza. Los ecos y las imágenes van acumulándose. ...lentamente pero con toda certeza... ...el invierno entrará por debajo de la puerta... ...con elegancia y la firmeza de lo inevitable... ...y tienes que dormir... ...tienes que dormir hasta despertar sobre tus pies... ...otra persona anda de manera torcida... ...otra persona anda de manera torcida... ...dentro de tu ser me he puesto peluca plata... ...y he cambiado mi modo de hablar... ...sin embargo tengo al espejo como enemigo... ...quiero escuchar el murmullo del mar... ...al menos en el interfono... ...el silencio que no se ha deseado resulta absolutamente terco y tienes que dormir, tienes que dormir, ahora tus ojos, tus ojos son topos y los ojos del topo los guías, otra persona anda de manera torcida dentro de tu ser y tienes que dormir hasta despertar sobre tus pies, hasta despertar, todo parece póstumo, nunca nos convertiremos en nosotros. <risa> Ekargune honetan, ikasi genuen gizahaleak izaten Irrifarra kalduak e Gau ez, zanea josten, zoto ezkutuenetan Ezekasun mutuak Gatza eriten du, urea o idorretan Ez zaitu zumatu izisten Zoaz isilean Ahoneko bastertu baitu gurutik, torkizunaren sama iraunkorra. Gora pillunetan norberak badu bere aria. Gora pillunetan norberak badu bere aria. Kalak, ziena mezga itsua kidentzi, eta ragiak ez gaitu elikatuko. Bihar es seres ani begiran Trikuak berekatzen Satorrak mutxukatzen Duren ez zuretan zubia Animalia mutzatuen purua Zikidurtzaren hortzak Bentura den espain zorrota Xitasunean Işilisilik danteska Ora honetan tako norbe da kapu berearia Searen intimitatea, la intimidad del dolor. No has venido a mi fiesta, no he ido a tu entierro. Ando cuidando tus libros y tus collares, alimentándome de carcoma en el ático de madera y tragándome los muchos ojos del recuerdo cada vez que cambian de color. La intimidad del dolor, la intimidad del dolor, la intimidad del dolor, la intimidad del dolor. Estoy recosiendo tu vestido de carne y clavándole agujas a la máquina de escribir, Las letras diseminadas como gotas de sangre, pero ininterrumpidas en la corriente marina. Espuma de los lisiados, eso mismo son las olas y nos traen el, el olor del desprecio. El diseño del deseo ha acabado con la inmunidad de los amantes, en los charcos de barro de los animales avergonzados, en los charcos de barro de los animales avergonzados. Están cayendo en este firmamento nocturno dentado estrellas de plomo, cayendo a los zarzales, en los charcos de barro de los animales avergonzados. En los charcos de barro de los animales avergonzados y los charcos de barro de los animales avergonzados Sonarén o Tordulucea, el largo banquete de la crudeza. Estamos despellejando el cielo con nuestras uñas desafiladas, recogiendo gotas de sangre de los girasoles con la punta de la lengua. Cuán crudo percibo el esqueleto de la carne, cuán crudo per percibo el esqueleto de la carne. Lo perdido jamás volverá. Éramos críos, nos extraviamos en el bosque. ¿Acaso hemos regresado alguna vez? Lo perdido no volverá nunca. Quien esté vivo nunca se curará, pues la vida no nos vive y el deseo no nos desea. Lo perdido no volverá nunca. Las plegarias y los odios van viajando de mano en mano, las victorias y las imposibilidades. De mano en mano los labios sesgados del amor, el dolor y el erotismo de la sangre. De mano en mano las llaves. De mano en mano los cuchillos en busca de la carne mediante el alma, atados los unos a los otros. Quien permanezca vivo, que no olvide la unicidad de cada cual. Mientras tanto, la vida es tan hermosa como amarga. Amigos, Sabed que la tristeza no es lo más triste. Amigos, haced el favor, no olvidéis ningún nombre. Os necesito incluso en las épocas más cálidas, pues los cortantes bordes de la luna nunca pierden su filo. silen de Yadarra, el grito de las caricias silenciosas. Pronto nos envolverá la lengua de la noche, uno a uno, a fin de incrustarnos en la pared gigante de las imágenes despedazadas. Muy pronto, muy pronto. Mientras tanto el graffiti descolorido le pide sangre al corazón para que volvamos a nacer en esta catarata de vidrio. Volvamos a nacer, diciendo, estoy aquí, estamos aquí. Creyendo, estoy aquí, estamos aquí. Tan hambrienta como saciada, tan cobarde como audaz, tan soberbia como humilde. La sequedad de la garganta sueña con la voz, superando las obsesiones. Coge, sujeta, aniquila, entierra los miedos crudos. Comienza, levántate y crea. Estamos aquí, estoy aquí, siendo el de siempre, nunca el mismo. La necesidad de las cosas pequeñas, el grito de las caricias silenciosas en los lagos de cáliz de las cimas nevadas, la memoria de hueso, el baile leal, trémulo de nuestras almas preguntas de la impotencia. Jaulas escondidas bajo la cama En el cerebro En las marismas de las venas rojas El mensaje penetrante de las gaviotas en las ausencias pobladas Las extremidades corporales avanzan cojeando en la fuerza de la debilidad La voluntad férrea de los músculos extenuados Sé vivir Sé vivir Mientras tanto Ven Mientras tanto La lengua de la noche está suficientemente cálida Échate Echémonos En la pista de aterrizaje del aeropuerto Desnudos Echémonos Sin intención alguna, sin intención alguna, desprotegidos. Límites de la nada En los límites del éxtasis, en los límites de la nada Al espectáculo de hoy le gotea sangre de los ojos Todos somos enigmas ancestrales del futuro, en los límites del éxtasis Tan arriba, sin poder desvestirnos del cuerpo los sueños de piel arrugada, en los límites del éxtasis Tan arriba, todos somos adivinanzas del futuro, hojas frágiles levitando, tan arriba una y otra vez charlando con los árboles desde el anochecer hasta el alba, como si no aprender a escuchar, tan abajo, tan arriba, mirando al bosque calcinado, respirando el humo de nuestro poder, mirando al bosque calcinado, respirando el humo de nuestra debilidad. Si fuese tan inconmensurable y tan valiente como mi cuerpo y como mi alma cuando están dormidos, me entregaría a la caza de las imágenes de mi cabeza en un juego sin temor, y todo sería verdadero, habría algo más que acciones ocultas e intenciones humanas que se pudren habría la oportunidad cierta de comenzar de nuevo para caminar sobre la hierba. Pues ahí hemos estado escuchando este animal y los chat en Putsua del tirón. Eh, eh, antes de que se nos vaya la olla, que antes se nos ha ido, las letras las hemos sacado de un blog que se llama miprimeramuerte.blogspot.com Muy emo el asunto. Y, bueno, Mario, ¿cómo te quedas? ¿Te, te ha gustado ¿Cómo? esta gente? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se te queda el cuerpo, Mario? Eh, es una música particular. <risa> sí. O sea... Eh, me produce un, un, una sensación un poco extraña este tipo de música ¿no? eh, Extraña incluso físicamente Sí, eh, yo la verdad es que quería hacer este casete Casi desde que empecé a hacer el cassette en algún momento Porque pues es un disco que no te puedes poner así antes de dormir eh. no, desde, eh, no, no, no luego no Pues es que mi relación con este disco era de Había escuchado Leslie Quack, que es un poco más normal Y este disco, pues, te lo ponías así, depende de cómo tuvieras el día, antes de dormir. Y la verdad es que tardé eh, varios días en poder escuchar el disco entero. De esto, de escucharlo con cascos, leer las letras <ríe> en esta página y decir, hostia, es un mérito que, que una música te cause esto, porque normalmente está todo enfocado, pues, al, a, al mundo de la piruleta, ¿no? Y buscando una sensación, quizás, de más bonita, ¿no? Sí. Yo, yo, yo tardaría varios días en poder dormir eh, si, lo escucho, si lo escucho Antes de, antes de acostarme Sí, pero bueno, si es verdad que, que es, eh, Joder, es, es arriesgado eh, Hacer una música De ese tipo eh, Porque es, es, es complicada De entender eh, Entre la gente que Como es, la mayoría estamos Acostumbrados a A los patrones habituales De, de, un, de una canción, ¿no? Pero yo más allá de, la, de lo musical, que bueno, mmm, no está mal, pero bueno, pero tampoco, joder, no, o sea, no, no me ha... Tampoco es lo que te pondrías para tomar un café, ¿no? No, ¿vale? no, ni para no. Lo comparto. Eh, <risa> más allá, de, más allá de, de lo musical, sí me quedo con, vamos, con las letras. O sea, pff, la letra me parece una maravilla. Todas, o sea, me parten muy, muy, muy, muy bien hechas y lo que decíamos antes fuera de micro, o sea, yo no las considero esto letras de canciones. Para mí, pa mí las letras de canciones son, son una cosa muy respetable y es un género muy muy respetable y, y que tal, pero esto es, es más cercano a la poesía que a las letras de canciones. O sea, esto tiene una tiene una, una, una, un lenguaje, tiene una estructura, tiene una serie de cosas que se acercan más a, a, al terreno de la poesía que al terreno de las, de, de, de las letras de canciones. Me... Y eso pues, o sea, también se le tiene en cuenta a esta gente. ¿no? Me ha extrañado esta cosa que me has dicho pero sobre todo cuando me dices eh, que se escapa de, del terreno de las letras a ti que te gustan estas cosas, que eres del sector, que te gusta la poesía, mm. por el lenguaje. Sí. ¿Existe un lenguaje que...? que... Mm, sí. Ma, eh existe existe un lenguaje poético claro O sea eh, es, es, es muy fácil eh, distinguir una, le, una letra de en mi caso vale que igual no sé tampoco me las quiero aquí dar de nada pero pero pero eh, creo creo creo que sé distinguir una letra de canción de un poema eh, sobre todo ya no yo sino cualquiera que haya leído poesía Eh... ...si hay un lenguaje poético y, y, y, y, y es fácil distinguirlo cuan, según, cuando lo lees. Cuando lo ves dices, eh, vale, esto no, esto es una es distinto de lo que entenderíamos por una letra de canción. Esto es, yo diría que, bueno, iba a decir que yo diría que, es, que se ha escrito, que primero fue la letra y luego la música desde luego no, desde luego estas letras no no, no, no no han sido escritas al tiempo de escuchar la música. O sea, al tiempo mm. al, al mismo tiempo me refiero. Sí, te entiendo. Eh, entonces eh, yo lo veo más como como, como como un poema musicado, es decir, un uh -huh. poema y, y o seis en este caso uh -huh. y, y a eso y a ese poema posteriormente se le ha puesto música o, se, o previamente a o previamente a la escritura se eh, estaba la música, pero pero son dos cosas totalmente eh, diferenciadas. Bi lo veo yo. Bien, pues mmm, la verdad es que no se sabe aquí si hablar mucho o poco. Se nos ha olvidado antes de decir que este es el quinto disco de Lisabo, cambiando radicalmente de tema. Pero volvemos al tema anterior eh Pensando en que, bueno, quizás no es que haya un, una forma de hacer letras, ¿no? Que esta gente también, hablando de lo musical, desafía bastantes eh, aspectos de la música. Me da para pensar, el otro día un, una colega la que le gusta Copla, no le gusta mucho esta música, así, eh, desde fuera decía, ah, esto se parece a O System of Down. Eh, y la verdad es que, Eh, por mí, no, porque esto juega con eh, con eh, ir en contra de, de la armonía musical, eh, contra el minutaje de tres minutos, contra la estructura de, de estrofa, preestribillo, estribillo, puente, etc. Eh, bien, mm, bueno, esta gente además nos cae bien buscando información... Eh, hemos leído varias entrevistas vamos a leer unos jachitos mete aquí la opinión que quieras Mario a mí personalmente las entrevistas de músicos me rayan porque no sé cuánta cuántos árboles habrán cortado cuántos servidores hay ahora mismo eh saturados de información de, de entrevistas a músicos con preguntas de bueno, parece que en este disco os habéis desafiado y <risa> respuestas de ¿Es este tu mejor disco? Es este tu mejor disco, y la respuesta clásica, <risa> la respuesta clásica es bueno, los discos son como los hijos, pero yo sí. y con este último hemos salido más contento. Sí, bueno, creo que mi, mi último disco siempre es el mejor disco. Pues a mí me oh. pues a mí me raya ese ese espectáculo, me Entorno, duermo. duermo. En torno a la música y en bueno, ¿en qué os inspiráis para no sé qué? A mí eh, eso incluso me ofende, puesto que un fontanero al cual hace con cariño su trabajo no le pregunto qué le inspira para hacerlo de manera tan alegre o tan bien. Pero, bueno, luego la gente habla de cosas en torno a la música, la cual nos hace mucha gracia, hemos cortado pegado cachorros de entrevistas salvando estas entrevistas de, bueno, este es vuestro disco más arriesgado. Eh, ¿Lo habéis grabado en, en, no sé dónde? Sí, queríamos cambiar de... Bueno, bueno. es que me cansa un poco la verdad. Así que, por ejemplo, cuentan eh, les preguntan, en ¿eh, Primavera Saúl, mencionado en un breve discurso del tema del abuso de las fuerzas de orden y escuché en el público comentarios del tipo, ¿qué cortas rollos? ¿Piensan que los músicos dados estos tiempos convulsos deberían estar más implicados socialmente? Bueno, responde un poco diciendo que músicos o no deberían estar implicados socialmente, esto es del 2007, la entrevista, eh, comentando un poco la situación eh, política del momento y la que se veía venir. Y luego dicen... Es que es buenísimo. El Primaveras aún es un festival que nos ha tratado de maravilla y no tenemos ninguna palabra mala que decir en contra del festival. Pero en esta última edición se ha convertido en un encuentro de gente que tiene dinero, o aparenta tenerlo. Y que hay gente que estaría mucho más interesada en ver esos conciertos y no está allí porque no puede pagarlo. Vas al concierto de Codeine y la gente que lo está viendo no sabe lo que es Codeine. Tampoco les interesa, solo quiere lucir el pantalón y las zapatillas de marca que se han comprado y fichar que nadie por ahí. Repito que no es por ir en contra de este festival, sino es lo que está sucediendo en este caso en la mayoría de los festivales que conozco. Le dicen, se ha convertido escaparate de tendencias y dice, tú lo has dicho y la música es lo de menos. Y mira que Primavera es un festival que apuesta por música en muchos aspectos, muy desconocida, cuida, recupera nombres, apuesta por minoritarios, pero a pesar de todo, la gente va por aparentar. <risa> Me parto. Sí, bueno, pues eh, de, de, ya pues, conocemos los, festiva los festivales de este tipo, ¿no? Sí, sí, pero es una reflexión casi en torno a... A cierto público, ¿no? Que, que va a los conciertos, que es como una manera de, de ocio en la cual intercambias dinero y te ves en un entorno en el cual hay una gente tocando cuando hay gente que se está muriendo de ganas por ver grupos claro, claro. Hombre, y... Que también, y... Que también el, joder, el, no, vamos, que quien, quien soltara ese comentario de, de que corta rollos, hostias. Ya, le íbamos a cortar el rollo Madre a mía. esa persona, sí. Bueno, otra. Eh, hablamos de VideoOods, este sello, bueno, no le llaman ni sello, este colectivo musical eh, horizontal asambleario con el cual editan sus discos y les dicen, para muchos VideoOods es un ejemplo de cómo se debe llevar a cabo la autoedición. ¿Qué le dirías a un grupo que está empezando a trabajar con sus grabaciones en ese sentido? Aunque la expresión no me guste, te diría que es un honor que así se vea VideoOods. Nosotros empezamos con ello llevando a la práctica lo aprendido, llevando a nuestras necesidades, posibilidades e ideas. Que pueda ser algo bien visto por alguien es grande, porque si pudiera servir para que más gente se organizara para actuar sería el mayor logro. Creo que todo creador tiene mucho que decir a la hora de autogestionar su obra. Cuando así sucede, la satisfacción es total. Hoy por hoy, si tu intención es difundir tu música, hay herramientas al alcance. Hay que quitar el miedo y caminar. Le dicen, vuestra forma de afrontar la promoción, los medios, la distribución, también destacan en un sector que ahora mismo está caracterizado por el bombardeo informativo. Es notoria la presentación del álbum sin artificios en la feria de Durango y también el hecho de que no hagáis promoción en las redes sociales. Esto es meditado accidental. Y dicen, hay veces que agobia un poco tanta saturación, tanto bombardeo. Sí, ya sabemos todos que en cuanto editas un disco estás vendiendo un producto, de acuerdo. Supongo que estamos tan dentro de la, de la industria como cualquiera, pero no os gusta la idea de vender nuestro disco. Aunque sea una aparente bobada, es perfecto si alguien lo quiere comprar. Pero la idea no es ir a vendérselo a nadie. El que quiera encontrarnos ya sabrá dónde estamos y lo agradeceremos. Y entiéndase esto con, no como una postura altiva. Intenta ser un planteamiento honesto, aunque desde luego no vamos a dar a nadie lecciones de honestidad. Para nada. Cada cual hace las cosas como, como puede o como quiere. Le dicen, hasta cierto punto se tenía una imagen de vosotros de que estabais un poco de vuelta de todo eso, que nos os importaba especialmente la repercusión que tuvieran vuestros discos. Es que creo que esa es la clave de todo. Si tienes en mente cómo va a funcionar los discos, no acabas haciendo lo que quieres hacer. Ir a lo tuyo y si sale bien, pues agradece. Pero ¿cuántas bandas hay por ahí que tienen un nivel de la hostia y no acaban saliendo nunca al underground? Yo puedo entender que sea un elemento de frustración, pero a nosotros eso nunca nos ha importado. Tanto como llevar el control total de lo que creamos. Y gracias a nuestro esfuerzo, todo el material que hemos editado lo hemos recuperado de las GAE. Y está a través de licencia Creative Commons. Esto es lo verdaderamente importante. Esto es lo verdaderamente importante. Que todo lo que haces sea tuyo. Eh, es una vergüenza que incluso las cancion canciones de Creative Commons, simplemente por sonar en la radio, ya entran en un vacío legal y el dinero se lo llevan ellos. Poco a poco creo que la cosa se va normalizando y espero que así siga y al final cada cosa está en su sitio. Pero claro, a ellos solo les interesa el dinero y todo lo demás les da igual. La cuestión es que por lo menos cuando vas a la fábrica a ellos no les pagas el canon directamente. Nosotros no hacemos ni pensamos hacerlo. Le preguntan para acabar... En su día comentasteis las trabas que tenían las bandas que cantaban en búsqueda para girar por el Estado. Da la impresión de que eso va cambiando poco a poco. ¿Lo habéis notado? Creo que las trabas de han ido cayendo en todos los sitios. Creo que ha ayudado la cantidad de bandas catalanas que se han dado a conocer cantando en su lengua. También las provenientes de Galicia. La gente al final es inteligente, se olvida de los fanatismos y lo que, y lo que de verdad aman es la cultura que está por encima de todo este tipo de prejuicios y afirmaciones. Lo que busca es disfrutar de la riqueza cultural, eso es lo bonito tenemos que apreciar que vivimos en un espacio con un abanico tan amplio de posibilidades lingüísticas en la península lo importante es saber barro largo esto es cultura, es música y aunque también contiene un elemento de política de querer cambiar las cosas lo hace más en la línea de concienciar la cultura no va a cambiar el mundo pero sí puede crear un pozo en ti para que tú puedas re revelarte, tanto contra las cosas que te rodean como contra ti mismo pues estas son las cosas que corta pegado que me han parecido interesantes de, de entrevistas que ha hecho otra gente cual tendría que citar la fuente pero no las he apuntado Sí, me parecen muy correctas las opiniones. Sí, eh, grupo autogestionado que va a su ola. Eh, con esto de, de euskera de, me resulta curioso eh, esta cosa que pasaba quizás más antes en Madrid de grupos que, por ejemplo, Berrizarra, que era clarísimo, que mientras estaban girando por Europa durante meses, eh, yendo a Japón, eh, girando por Asia y Latinoamérica... En Madrid tenían que tocar eh, con la sigle, JMH Trio creo que se llamaron una vez para que no hicieran de concentraciones de democracia nacional delante, pero bueno, democracia nacional con los medios eh, eh, echando a los perros, diciendo eh, que las bandas estas estaban relacionadas con Segui y etc. Bueno pues algo que apuntar mario antes de ir recogiendo chiringuito No, simplemente me ha parecido eh, interesante conocer a, un poco más a, a esta banda y que bueno tratar de escuchar un poco más suyo de ellos vale eh, bueno de ellos y eh, recientemente han cambiado de formación pero tenían eh, antes una batería se llamaba ida de, de ellos y de ellas eh, yo creo que también me he referido a ellos en algún momento eh, pues mm, esto es el casete de varios vamos a ir recogiendo chiringuito poniendo una canción para terminar Esto está en casete de varios, que los monográficos, pues un día será esta cosa tan desagradable y otra de vetusta Morla. Así ha de varios es el, el casete el, el, en sí. El día de Betusta Morla los vais a cagar. El día de Betusta Morla los vais a cagar. Vamos a estar Mario y yo aquí cuando aprendamos a manejar los platos. <risa> bueno, va <risa> a un tiempo. Bueno, pues nada más. Eh, recordar que esto se escucha en Radioela.org y en casetevarios.wordpress.com. La semana que viene nos vemos. Volvemos al disco Eslecua, que es el anterior de Lisabo, y esta canción es más lentita, en, el, en este disco tenía en su formación un violonchelo. Eh, la canción se llama Secular en Echean y San es, y nada, hasta la semana que viene. <tose>